...en diña para que nos cuente cuál es el clima del Congreso de los docentes ahí en Villa Regina. Clara, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Rosane Walter, acá te saluda en el Radio Encuentro. Buen mediodía. Buen mediodía y eh, finalmente logramos entrar. pudimos <risa> <Sí>. comunicarnos <ahí. risa> Estaba <baraba> brava la comunicación. <risa> Estaba complicado. Sí, acá el Congreso, el clima divino un sol impresionante. No, el, el Congreso está comenzando. Eh, en este momento está haciendo su informe, que es uno de los momentos... En, en nuestro congreso la vocal eh, gremial que está contando algunos avances en algunas cuestiones normativas y algunas cuestiones en los cuales eh, como sindicato tenemos eh, planteos disímiles en relación al congreso al consejo provincial de educación en lo que tiene que ver con el funcionamiento del sistema y uh -huh. ¿Sí? la gran discusión viene y va a venir en un rato en relación a la propuesta salarial ya los pasos a seguir en relación a eso y también enmarcándolo en la situación nacional ¿Sí? Sí situación nacional que no tiene claridad claro, exacto bueno. un nuevo cuarto intermedio que... Estamos en esa situación, eh, seguramente por una cuestión de facilitar a quienes iremos al Congreso de setera mañana, eh, garantizar que lleguemos y que tengamos el mandato. Eh, comenzaremos por la situación nacional, eh, el clima por lo que pudimos chequear en los compañeros con respecto a Nación, es que, bueno, no solo la preocupación por este retiro y estos cuartos intermedios, estos retiros de la de la mesa de negociación por parte del gobierno nacional que nos parecen eh, una vulga sí al ámbito paritario y al, al, al a los sindicatos que se sientan eh, a negociar de buena fe en ese ámbito eh, pero además en relación a la situación vivida a nivel nacional entendemos que y seguramente así saldrá de este congreso aunque es, ...con la lógica del Congreso, hasta que eso no pase, no lo podemos decir eh, con eh, certeza... ...seguramente la UNTER impulsará a nivel nacional un paro nacional... ...porque la situación de las provincias está siendo sumamente crítica... ...por medidas tomadas precisamente por nación, ¿sí? Eh, nuestro salario ha sido devaluado en todo el Estado Nacional... Eh, la posibilidad de negociación a nivel provincial quedó restringida no solo por la situación económica nacional que ha definido el gobierno de traspasar los recursos de, el, del pueblo, de los trabajadores, a los sectores concentrados en la economía, sino también con eh, el ambiente directo Sí, del gobierno nacional que dijo que no iba a haber acompañamiento financiero a nadie que firme paristarias con las estatales, y especialmente con los docentes, por arriba del ciento. Entonces entendemos que hay que unificar el reclamo. La situación de las provincias patagónicas está siendo sumamente compleja porque además el gobierno nacional tiene claro que acá no tiene el caudal electoral no solo porque somos poquitos sino porque la definición electoral muestra que eh, la Patagonia nos acompañó con su voto y entonces nos va a castigar a los trabajadores claro. en ese sentido por lo tanto la Junta seguramente lo sabremos dentro de un rato, seguramente estará impulsando a nivel nacional un plan de lucha y un no inicio unificado pero claro. Sí, eh, ir, eh, para ir por partes, lo primero, la asamblea o los docentes de Viedma con respecto a la propuesta que hubo de la provincia, ¿qué han resuelto o cuál sería el mandato que te designaron para llevar? Bien, en, con respecto a lo provincial, en Viedma, y que creemos que también hay probablemente haya cierto consenso, aunque ahí la discusión va a ser mucho más fuerte, considera nuestra asamblea que la propuesta eh, realizada por gobierno provincial Eh, es insuficiente que hay algunas mejoras en relación a la propuesta anterior, pero que todavía esto no es lo que esperamos y necesitamos los docentes por lo tanto la propuesta de nuestra asamblea es que el viernes como última instancia de negociación en función de eh, la voluntad del diálogo y la voluntad de eh, llegar a un acuerdo, a un entendimiento y además eh, teniendo más claro qué va a pasar a nivel nacional, que el viernes que eh gobierno provincial corrija la propuesta salarial, sí, garantizando que ningún docente tenga un aumento menor al 30% mm. y que la propuesta salarial debe terminar en junio, sí, mm. y que se tiene que mantener el ámbito paritario abierto en función de eh, cómo continúa la situación económica del país y que sí o sí, digamos El ámbito paritario reabre la discusión salarial para el segundo semestre, no que se va a evaluar que se va a ver que lo vamos a discutir a ver si es posible no la discusión salarial y así tiene que quedar en el acta se reabre para el segundo semestre si esas condiciones están sí eh, la asamblea estaría en condiciones digamos eh, aceptar la propuesta salarial si esas condiciones no están sí la propuesta Eh, queda rechazada y por lo tanto eh, facultaríamos a la conducción para que convoque de manera inmediata a un paro de no inicio. Eh, ¿a, ¿A qué hora estimas, por lo, lo que es tu experiencia en el Congreso y demás, que se estará tratando la propuesta y el momento de votación? ¿Será por la tarde, no? Sí, por la tarde. ¿Por noche? No claro. Sí, porque vamos a empezar por CETER, así que eso va a implicar Eh, los docentes somos grandes habladores y grandes discutidores, y, la, y los congresos de la, de la UNT tienen muchísima discusión, así que discutiremos mucho el plano nacional, ahí definiremos mandatos etéreos y recién ahí nos abocaremos a la provincia, que también va a implicar mucha discusión y mucho debate, así que creemos que la definición va a estar sobre la noche. Y además una definición que probablemente además quede Eh, después paralizada la definición que toma el gobierno el viernes. Eh, uno estuvo Digo, para pensar, claro. para pensar lo que la preocupación de los papás y las mamás que no saben si el lunes va a haber clases, no, digamos probablemente hay, hay es eh, parte de la definición que no se termina de cerrar tampoco en este Congreso. Eh, eh, mirando los perfiles de Facebook de distintas seccionales, muchas consideran como no insuficiente. Todavía el Congreso no lo ha resuelto. Esto para el que está escuchando que quede claro todo estaría supeditado primero a lo que hoy se sepa realmente a nivel nacional y también en esta nueva instancia que estaba confirmada para mañana de paritaria provincial. ¿Estoy bien hasta ahí, digamos? Exactamente, así sería, digamos. Por lo que nosotros podemos visualizar en el Congreso, digo, el Congreso soberano puede... Eh... Puede tener alguna novedad y tampoco contamos, digamos, hay que ver exactamente cuándo los congresales vinieron de casa seccional y cómo será la discusión, pero por lo que nosotros creemos, va a haber una parte importante de la definición que se va a estar terminando de tomar mañana después de la paritaria provincial y teniendo claridad, claridad en la paritaria nacional y el Congreso Nacional de CETEA. Uh -huh. Hoy, eh, hace un rato, se dio a conocer por parte del de, de, de, gobierno provincial que el eh, 98,5% de las escuelas están en condiciones del inicio del ciclo lectivo, condiciones edilicias. En Viedma, ¿cómo estamos con eso? Sí, nunca sabemos cómo sacan el porcentaje. El, el 1% a veces es una escuela completa que no empieza, digamos. ¿Cómo cuentan eh, las dos salas del 80, del Jardín 80, que no van a comenzar porque no tienen edificio, sí, sí. Eh, porque están en reparación y donde están reubicados no entran? Eh, cómo se cuenta o qué va a pasar con la boca, no sabemos todavía, porque estaría en condiciones, el gobernador está diciendo que va a ir a, a, a, a abrir ahí el ciclo lectivo, pero el, la obra no está del todo terminada ni entregada como debe ser, vamos a ver si efectivamente se puede comenzar, eh, y así nos pasa en distintas escuelas. Y además lo que planteamos siempre, ¿qué significa estar en condiciones? A ver, tenemos escuelas que efectivamente, van a, la mayoría de las escuelas en Myanmar van a comenzar, Sí, eh, van a comenzar. Eh, yo no me arriesgaría a decir que están en condiciones. Ah. digamos, a ver, ¿por qué? Eh, sí, a ver, no tienen el patio inundado, no se les voló el techo como pasó en, el, en alguna escuela de base medio, eh, no le faltan aulas, pero eh, no tienen las eh, reparaciones necesarias. Nosotros venimos teniendo además que los edificios en viernes están en reparación sumamente críticas porque al menos faltan tres edificios completos uh -huh. ¿sí? entonces las reparaciones que se hacen son siempre en el límite pintura en los jardines, pintura en las escuelas, es una, una cosa que vemos cuando la pintan los docentes, el otro día veíamos el festejo del gobierno provincial que los docentes de Escuela 22 habían pintado escuelas A ver, nosotros nos parece felicitamos, acompañamos a los compañeros que hacen esos esfuerzos y que muestran el compromiso que ponen eh, en, en su escuela y para acompañar de la mejor manera a los alumnos y a las a, la, a, la, a las alumnas que ahí concurren. Ahora, ¿por qué pintan los docentes si no pinta el Estado? Me mm. preocupa. Clara, eh, saber que en 12.30 tenemos el informativo de Farco, pero bueno, queríamos saber cómo estaba la situación. Acá en Vietnam tengo entendido que la más complicada de las escuelas, ediliciamente, eh, es la 296, ¿no? La 296 está en obra y está complicado, sí. Porque está complicada es porque hay un cuerpo de baños que estaría terminado, pero otro que no. Eh, y siempre es una complicación, además, tener obra, en medio de con lo cual está prohibido, además. Lo claro, cual claro. o sea, está prohibido. El tema es que como no tenemos ningún edificio donde pasar a los chicos ni hacer ninguna otra movida, digamos, eh, se terminan aceptando situaciones que efectivamente son riesgosas. Que efectivamente son riesgosas. Digo, por lo que implica una obra donde hay chicos, y muchos, chicos que juegan, que no tienen dimensión del peligro, sí, que les parece divertido subirse una escalera, que les parece, digamos, estas cuestiones pasan. Y además, que es muy difícil de controlar en un lugar donde hay obra que donde hay obra hay eh, compañías trabajadores de la construcción que entran y salen cuántos son los que están efectivamente en la obra y cuántos son ajenos al personal de la obra además de que las situaciones que se producen no son a ver claro. eh, estamos hablando de otros adultos ¿sí? con otros perfiles con eh, Con otra, con otra preocupación, digamos. La prioridad para para el compañero eh, albañil tiene que ver con terminar la obra, ¿sí? Sí, sí, eh, sí. No con eh, la preservación de la situación de los chicos, a pesar de que, aunque sí reconocemos que la mayoría, por supuesto, eh, cuidan y aportan los chicos, pero además no sabemos quién más ingresa. Ni hablar. Clara, bueno, eh, seguiríamos en contacto, desde ya muchas gracias, Quería saber, queríamos saber cómo estaba viviendo el Congreso ahí en Villa Regina, pero la verdad que un panorama bastante claro. Eh. Muchísimas gracias, abrazo grande, hasta pronto. Hasta pronto, nos vemos. Sí, Clara Buso, eh, hablando de cómo se vive el Congreso en Villa